Cuando usted ya ha decidido que hay cosas por las cuales vale la pena arriesgarse, aun cuando están fuera de lo que usted considera su zona de seguridad, ¿ahora qué? ¿Qué hay en la Biblia que indique que hay beneficio y provecho en eso de correr el riesgo y salir de la zona de seguridad? Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah señala varios de esos beneficios y resultados según la Palabra de Dios. Con ustedes, el doctor David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. Arriesgue. Salga de su zona de seguridad. Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma poder enseñar la Palabra de Dios por esta estación. Estamos muy agradecidos por su presencia cada día, cuando abrimos juntos las Sagradas Escrituras. Hoy, continuamos con la lección que empezamos ayer en la serie que he titulado Avance descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Recuerde que para esta serie, además del juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes, también tenemos a su disposición la guía de estudio que hemos preparado para ayudarle a continuar estudiando y profundizando más sobre estos temas. Comuníquese con momento decisivo para recibir toda la información en cuanto a cómo ordenar estos recursos. Ahora, abramos juntos nuestra Biblia, Concluyamos nuestra consideración de la lección. Arriesguese. Salga de su zona de seguridad. Credulidad abierta incurrió en un castigo terrible. En primer lugar, el castigo por traer de vuelta un informe negativo al pueblo de Dios consistió en dos sentencias severas. Primero, los diez hombres que dieron el informe malo murieron de inmediato por una plaga (Números 14:36). Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. En segundo lugar, no solo murieron los hombres que trajeron el mal informe, sino que todos los que oyeron el informe también recibieron su sentencia. Escuchen Números 14-29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Qué triste. Quiero decir, la bendición de Dios estaba simplemente esperando para ser derramada sobre el pueblo. Y ellos renunciaron a eso porque no estuvieron dispuestos a arriesgarse a obtener el mandamiento. Permítame hacerle una pregunta en esta ocasión. ¿Cuál es su canán? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted acometa? ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted posea? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted realice para él? La incredulidad renuncia a las oportunidades y pone en peligro su objetivo. De modo que... Persistamos con asombro como de niños en aprovechar los momentos que Dios nos provee. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y eso lo deja resuelto. Y yo voy a hacerlo. ¿Cómo vivir la vida en una zona de seguridad? Hablemos ahora acerca de cómo arriesgar la vida en la zona de fe. Eso nos trae de regreso a Caleb. Él y Josué representan la opinión de la minoría entre los espías. Caleb le había suplicado al pueblo diciendo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Números 13.30 Imagínese la frustración de Calé cuando toda la nación apagó con grito sus palabras. Pero Dios oyó y conforme pasaban las décadas, uno por uno los israelitas iban muriendo y sus cuerpos quedaron esparcidos en el desierto. Incluso Moisés, envejecido, ascendió al monte Pisga. Y murió. Josué y Caleb fueron los únicos sobrevivientes de su generación. Cuando llegó el día para llevar a Israel a la tierra prometida, estaban tan jóvenes en espíritu como 40 años antes. Josué sucedió a Moisés y condujo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a la tierra de Canaán. Y como leemos en el libro de Josué, hallamos conquista tras conquista y repartición tras repartición. Y cuando abrimos la Biblia al capítulo 14 de Josué, hallamos de nuevo a mi personaje favorito, Caleb. Él fue a ver a su viejo amigo y compañero espía Josué, y esto es lo que le dijo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, «Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti». Yo era de verdad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, «Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios». Josué 14.6 Así que, amigos y amigas, con el paso de los años, la fe de Caleb había crecido. Su mente estaba alerta, su espíritu fuerte y su entusiasmo era como de niño. La promesa de Dios era todavía la obsesión de su vida. Pienso que hay cuatro razones para esto. Y ellas nos ayudan a entender lo que incluye el vivir una vida que se arriesga. Si usted no aprende ninguna otra cosa de lo que estoy diciendo hoy, capte estas cuatro cosas porque son la clave para vivir una vida fuera de la zona de seguridad. En primer lugar, los que se arriesgan se mantienen exuberantes por su vida. La primera razón tiene que ver con la exuberancia de Caleb. Le dijo a Josué, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo otros 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora, y escucha esto, He aquí, yo soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Josué 14.10 En otras palabras, Caleb dijo, tengo 85 años, pero es como si tuviera 40 porque tengo la misma energía, el mismo entusiasmo, la misma exuberancia por la vida que tenía hace 45 años. La psicóloga Kay Redfield Jamison escribe estas palabras. La exuberancia nos lleva a lugares que de otra manera no iríamos, a cruzar la sabana, la luna, a la imaginación. Por sus placeres, la exuberancia nos trae a salir de nuestros lugares comunes y talante tranquilo. Y después de la victoria, la cosecha, el descubrimiento de una idea nueva o un lugar nada familiar, nos da razón ascendente a aventurarnos hacia adelante otra vez. Esa es una descripción de Caleb, amigos míos, y espero que sea una descripción de usted. Es muy difícil avanzar sin la clase de ánimo gozoso por la vida que tenía Caleb. Ese mismo anhelo gozoso está disponible para usted y para mí. ¿Para mí? Pregunta usted. Sí, para usted. No es posible perder el asombro de la vida llena de asombro de la adoración y repleta de promesas que Cristo murió para darle. Usted puede pedirle a Dios el gozo y puede escoger ser exuberante en la vida basado en las promesas de Dios. No es cuestión de apuntalar emociones. Es cuestión de decir, Señor, con tu ayuda voy a ser como Josué, voy a ser como Caleb y no como los otros diez que volvieron de Canaán. Así que los que se arriesgan se mantienen exuberantes por su vida. Número 2: Los que se arriesgan se mantienen entusiasmados por su futuro. He estado conversando con mi esposa y hemos hablado sobre cómo debemos vivir al ir envejeciendo. Ambos estamos de acuerdo en que la manera en que uno debe vivir al envejecer es como ha vivido toda la vida, siempre mirando al futuro. siempre planeando qué es lo que sigue y no dejándose atrapar en una actitud derrotista que habita en tantas personas conforme envejecen. Observe a Caleb y observe lo que hace. Caleb le dijo a Josué, según Josué 14, 12: «Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho». Ahora bien, no sé si usted capta todo lo que tiene lugar aquí, pero Caleb acaba de hablar con su dirigente y pedirle la asignación más difícil en la conquista de la Tierra. Cuando leo eso, me siento con ganas de gritar, ¡Bravo! A los 85 años, Caleb estaba listo para reclamar una montaña para tomar la Tierra y proveer una herencia duradera para sus hijos. Hay algo aquí que no quiero que se pierda. Anteriormente en este mensaje les mencioné a Hebrón y les dije que era la tierra ancestral de Abraham y Jacob, pero ahora está habitada por una tribu malvada de guerreros enormes conocidos como los descendientes de Anak. La vista de estos guerreros había aterrado a los diez espías descreídos e hicieron que pensaran que eran como saltamontes comparados con el enemigo. Esta porción de territorio todavía no había sido conquistada por Israel y no la habían poseído ni reclamado. y los gigantes habían espantado a todos. A todos, excepto a Caleb, quien dijo en efecto, quiero esa región como mi herencia y estoy listo para encargarme de estos supervillanos amenazadores. Déjame marchar contra ellos. Sin que importe su edad o sus circunstancias, sin que importe qué montaña necesita escalar, esa clase de entusiasmo es lo que le lleva hacia adelante. Jessica Long era una nena huérfana en Siberia. Nació con emimelia fibular. Es decir, no tenía fíbulas. En otras palabras, no tenía tobillos ni talones y le faltaban la mayoría de los huesos de los pies. Pero, después de mucha oración, una pareja cristiana de Baltimore, Maryland, Stevie Beth Long, la adoptaron cuando Jessica tenía 13 meses de edad. Unos meses después, a Jessica le amputaron ambas piernas por debajo de las rodillas. Al crecer, no podía hacer todo lo que otros niños hacían, pero en la piscina de sus abuelos aprendió a nadar sin sus prótesis. A los diez años, Jessica se unió a un equipo de natación. A los 12 años ganó tres medallas de oro en los Juegos Paraolímpicos del 2004, en Atenas. Desde entonces, Ha competido en otros tres Juegos Paralímpicos y su conteo de medallas sube a 13 medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce. Es una de las competidoras olímpicas más decoradas de los Estados Unidos de América. Ella dice, me criaron como es debido, pero con todo, tuve que venir a Cristo por mí misma. Con el tiempo, decidí que quería darle a Jesús todo mi corazón y esa es la mejor decisión. que jamás he tomado. Y tiene un consejo para nosotros. Convéncete de que eres capaz de cosas increíbles y que Dios tiene un plan para todo individuo. Quiero que abraces la persona que Dios quiso que seas. Ahora miro a mis piernas y pienso en todas las personas a quienes he podido tocar debido a que Dios me hizo de esta manera. Abraza a quien eres, reluce con brillo y nunca abandones tus sueños. Jessica mira hacia atrás con gratitud, pero se enfoca en el futuro. Le dijo a un reportero, estoy muy entusiasmada por lo que viene luego. Alguien ha dicho, si no puedes entusiasmarte por el futuro, el pasado no importa gran cosa. Incluso cuando el mundo está desbaratándose, cuando el pánico y la pandemia global son el orden del día, cuando nuestra economía es incierta y nuestra fe está bajo ataque, incluso entonces, especialmente entonces, es preciso mirar hacia adelante, al próximo paso que Dios tiene para uno. Caleb no usó sus canas para suplicar que le quitaran las cargas pesadas. Pidió un reto digno porque tenía la sabiduría de saber que con una búsqueda poderosa viene una recompensa poderosa. En otras palabras, derriba un gigante y te conviertes en gigante tú mismo. Todavía tenía una visión para el futuro y debido a eso logró la mayor victoria de su vida cuando tenía 85 años. Los que se arriesgan se mantienen exuberantes por su vida, se mantienen entusiasmados por su futuro y también los que se arriesgan se mantienen entusiastas por su asignación. Como pueden ver, Caleb está entusiasmado por la tarea que pedía. Josué y los israelitas no habían logrado expulsar a todos los ocupantes malvados de grandes secciones de la tierra prometida. La empresa estaba inconclusa. Pero en Josué 15:14 leemos, y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac: a Sesay, a Iman y Talmai, hijos de Anac. Caleb hizo exactamente lo que le fue dicho y lo hizo de inmediato. Él es uno de aquellos relatos de éxitos cuyo secreto no es ningún secreto. Hizo eso en la fuerza del Señor. Eso es entusiasmo. Los ministerios de Turning Point, al momento, cubren el globo debido a las capacidades de transmisión mundial. Mucho del crédito tecnológico le pertenece a Sir Edward Appleton, cuyos descubrimientos científicos le ganaron el premio Nobel en 1947. Cuando le preguntaron el secreto de sus logros duraderos, dijo, es entusiasmo. Califico el entusiasmo incluso por encima de la pericia profesional. Ustedes saben que la palabra entusiasmo se forma de dos palabras griegas, en y teos, que respectivamente en español son en y Dios. Fue acuñada para describir el celo de los primeros cristianos. Cuando tenemos en nosotros al Dios de toda energía, Hay una ráfaga de poder que es como una reacción atómica en nuestros corazones. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. «Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da». Colosenses 1.29 «Los que se arriesgan se mantienen exuberantes por su vida, se mantienen entusiasmados por su futuro, mantienen el entusiasmo por su asignación y también los que se arriesgan se mantienen energizados por su Dios». Eso nos lleva de regreso a la consumación de nuestro relato. Solo la energía de Dios en nosotros puede mantenernos avanzando en lo que queda o resta de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como he dicho, la experiencia de la vida de Caleb se relata en apenas 30 versículos en la Biblia. Pero seis veces en esos 30 versículos se nos da el secreto de su vida que se arriesgaba, que corría riesgos. Quiero poner esto delante de ustedes. Quiero que vean esto. En realidad es penetrante y es abrumadoramente claro y muy poderoso. Apenas 30 versículos y en ellos seis veces se nos dice el secreto de Caleb. Y permítanme decirles algo. Cuando usted sepa el secreto de Caleb, hallará el secreto para su vida. Estos son los versículos. Números 14-24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Números 32-10. Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jesné, Cereceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Deuteronomio 1.36 Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Josué 14.8 Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés... «Juró diciéndome, «Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en descendencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios». Josué 14, 14, «Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel». Ahora bien, si usted prestó suficiente atención Habrá notado las frases claves en estos versículos. Vez tras veces se nos dice que Caleb siguió fielmente o oh, fue perfecto en pos de Jehová. Había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, para cuando tenía 85 años. La mayor parte de su generación ya había abandonado la esperanza y había muerto. Pero Caleb todavía tenía un fuego ardiendo en su corazón. Todavía quería arriesgar su vida en la tierra más grande posible que Dios pudiera darle. Al reflexionar en lo que significa incorporar el riesgo al andar con Dios, quiero contarle algo en cuanto a la iglesia en que sirvo, la iglesia Shadow Mountain Community Church. Estamos en la ciudad de El Cajón, California. Para 1990, yo había sido pastor como por 10 años. Después de como 8 años de lucha, finalmente estábamos listos para pasar a nuestro nuevo centro de adoración. Sabíamos que habíamos experimentado un crecimiento dramático y estábamos tratando de prepararnos para eso. Una de las cosas que teníamos en mente era la cuestión de finanzas. Nos preocupábamos de que nuestras ofrendas a las misiones mundiales sufrirían si no hacíamos algo especial. Queríamos aumentar esa cantidad, pero no sabíamos cómo hacerlo. En ese entonces, en nuestra iglesia, cuando las personas daban la ofrenda, usábamos un sobre que tenía dos renglones. Un renglón era para misiones y el otro era para el presupuesto de la iglesia. Las personas por lo general venían a la iglesia y ponían todo el dinero para el presupuesto de la iglesia. Y luego, cuando entendían en cuanto a la importancia de las misiones, empezaban a designar algo de los fondos para misiones. Sabíamos que al mudarnos al nuevo edificio, que era enorme, creceríamos. En efecto, crecimos. Triplicamos nuestra asistencia en como tres años. Y nuestra preocupación era que, conforme crecía nuestro presupuesto regular, las misiones quedarían rezagadas. Así que tuvimos una reunión de negocios para hablar al respecto. Y nunca la olvidaré. Durante la reunión, alguien propuso que designáramos el 5% de nuestro presupuesto general a las misiones. Alguien se puso de pie y dijo, le damos a Dios el 10% de nuestras entradas y pedimos que la gente dé el diezmo. ¿por qué la iglesia no va a dar el diezmo de sus ingresos a las misiones? Eso pareció un gran riesgo. Los pagos del nuevo edificio, un ministerio creciente y batallábamos para cumplir nuestras obligaciones financieras. ¿Cómo lograríamos sobrevivir si tomábamos el 10% de nuestro dinero que ya no era suficiente y lo dábamos? Y ahí fue cuando me oí a mí mismo poniéndome de pie y decir, ¿Qué piensan que Dios haría por nosotros si damos el 20% de nuestro presupuesto a las misiones de aquí en adelante? Esto fue hace mucho tiempo, pero quiero decirles que todavía recuerdo cuán gran silencio se hizo en ese momento en la reunión. Parecía que todo quedó callado por largo tiempo. Ahí fue cuando un hombre llamado Ralph Radford, uno de los Caleb's de nuestra iglesia, se puso de pie. Y nos animó a que asumiéramos ese reto. Predijo que Dios nos bendeciría si lo hacíamos. Y alguien también nos recordó que las misiones es lo más cerca al corazón de Dios, según la Biblia. Dios había enviado a su Hijo unigénito al mundo como el primer misionero. Tomamos la decisión. Y esa fue una decisión arriesgada. No una decisión a evitar el fracaso, sino en realidad a avanzar y ganar. Y estoy hablando de esa decisión en este mensaje, y lo aprobamos ese día, y lo hemos estado haciendo por más de 30 años. Hoy, nuestra iglesia provee el sostenimiento para 198 familias de misioneros con ministerios en 41 países, en más de 50 idiomas diferentes. Ayudamos a financiar tres centros de atención a embarazos, una misión de rescate en el centro de la ciudad, un centro para militares y nuestra congregación en español, árabe e iraní. Nuestro presupuesto misionero este año superará por primera vez los cuatro millones de dólares. Y en los años desde que asumimos ese riesgo, allá, a principios de los 90, hemos dado más de 50 millones de dólares para ayudar a evangelizar el mundo. No digo esto para fanfarronear. No les dije esto para que ustedes piensen que grande es nuestra iglesia o qué grande es el pastor. No. Es acción de gracias. Es gratitud. Pero también es una lección para todos nosotros. Tomamos una decisión a correr un riesgo y no simplemente intentarlo. Y Dios... Honró esa decisión de una manera impresionante. ¿Cuál es el riesgo que Dios le está pidiendo que asuma al avanzar? Quiero decirle tan claro como pueda que no puede avanzar sin arriesgarse. Lo que Dios ha hecho por nosotros lo hará por usted. La voluntad de Dios para usted no es comodidad terrenal. sino valor divino, valor frente a la oposición, valor frente al cambio cultural, valor cuando se ve confrontado por lo desconocido, valor en medio de una pandemia. Dios nunca escogería seguridad para nosotros a costa de trascender. Dios nunca escogería seguridad para nosotros a costa de trascender. Dios nos creó para que sirvamos para algo, no para ser servidos. Este es su momento de avanzar, es mi tiempo para avanzar, saliendo de la zona de seguridad y a la zona de fe, avanzando hacia adelante.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 Volveremos el lunes para empezar una consideración de la siguiente lección en esta serie, Persiga, Alcance su sueño. Consideraremos esta lección el lunes y el martes de la próxima semana. A propósito, si todavía no ha tomado su decisión de asistir a la iglesia este domingo, tome esa decisión ahora mismo. La Biblia dice que conforme vemos que el día de Cristo se acerca, debemos ser más fieles, incluso al asistir a nuestra iglesia. ¿Está usted haciendo eso? Si no, empiécelo esta semana. Busque una iglesia en donde se enseñe la Palabra de Dios y se exalte a Jesucristo. Asista con toda su familia. Usted recibirá una bendición y será de bendición para otros. Volveremos a vernos el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.